...que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Además de escuchar el programa al día que más te guste... ...a la hora que más te convenga... ...te damos a conocer la agenda de conciertos... ...con sus respectivos carteles... ...vídeoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com.br euskalmusica.verriozarirratia... ...y en twitter.com.br euskalmusica.fm. Además tenemos página en Instagram... Donde vas a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Así que ya sabes, Euskal Música también en las redes sociales. Euskal Música tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Nueva edición jueves 2 de mayo en directo. Sábado 4, domingo 5 de mayo en redifusión, en repetición, entre las 20, 21 horas, entre las 8, 9 de la tarde. Comenzamos el mes de mayo y lo vamos a hacer con los nuevos trabajos de Dientes de Luna o por ejemplo de Leiotikan con ese doble álbum Non-Saudent. So También sonarán entre otros Esian y Gatibu. Todo esto y mucha música más durante estos 60 minutos, durante esta próxima hora, aquí en el 100.8, en Berliozari Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música. Y vamos a comenzar el programa de hoy lo vamos a hacer con la formación de Iruña Los Hollister, que nacen en 2017 De la mano de Javier Echeverría De Escalariac y aquí Vendetta Junto a sus hermanos Moncho de Tijuana en Blue, Cojón, Prite, los Guajalotes, Y Juan de Enemigos, Íntimos y Keltiaraldea A los que durante ese mismo año Se les unen Juan Carlos Aizpun Y Nacho Zabala, ambos músicos De la formación Coma Más tarde, Juan Cardeja la formación Y entra John Uribe a la batería Este primer trabajo ha sido grabado En la localidad de Nafarroa de Rods durante enero y mayo del 2018 con los Hollister y con los temas el rock and roll de los zarados y hasta el último aliento, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música A las fuerzas de la surreta Lokos, alborotados No te preocupes El fracaso Es karma Estamos Algo Cuando tu se viste de fuego, cuando tu cuerpo se vuelve terfio uh, uh, uh, uh, uh. La realidad siempre llega de frente. Uh, uh, uh, uh, uh. Sin avisar, removiendo el presente. Resistir may Emoa lenta Desde Iruña, Los Hollister, con gente de Escalariac, gente de Tim Juan en Blue, gente de Enemigos Íntimos, gente de Coma, grandes temas, gran música, grandes canciones, dentro de su primer trabajo, titulado igualmente que ellos, Los Hollister, ahí estaban sonando, el rock and roll de Los Tarados y hasta el último Aliento, bajo el sello discográfico GOR. Y ahora nos vamos... Con el sello Vaga Viga, ya que nos llegan Dientes de Luna, una banda que se formó en Guernica en 2008 y pertenecen a la asociación Iparraguirre Rock. En 2012 aparece el primer trabajo, un EP titulado Esto sí que no me lo esperaba, al que le siguen otros dos discos, Más vale tarde en 2015 y Uptopsia en 2018. Han funcionado como quinteto, pero hoy en día conforman un sexteto para la grabación de este nuevo trabajo de estudio titulado atmósfera En sus canciones utilizan tanto la euskera como el castellano. El cuarto trabajo de Dientes de Luna, titulado, como te comentaba anteriormente, atmósfera ha sido grabado, mezclado y masterizado por Yagoba Ormaechea en los estudios Town de Bilbo entre octubre y diciembre del 2018. En este disco te vas a poder encontrar un denso rock con una base intensa y frondosa, lo cual... Nos puede llevar a pensar que el sonido Hark, el rock allegero de los 90 y del 2000, el ritmo alternativo americano y el indie prevalezcan entre otras opciones musicales. Nuevo trabajo discográfico para esta formación de garnica para Dientes de Luna, del álbum atmósfera te extraemos los temas majara y Terapia. Sonando dos de los temas incluidos nuevo trabajo de dientes de Luna, el álbum atmósfera ahí estaban los temas majara y Terapia Y ahora nos vamos con Gatibu que llega con su octavo disco Asken Indioak, un álbum de siete canciones de sonido claro y potente grabado en Sonicratch en Texas Hace dos años, cuando editó su anterior trabajo, Gatibu barajó la idea de tomar decisiones arriesgadas y salir de nuestro área de confort Sin presión, fueron surgiendo las canciones de Asken Indioak Buscaban experimentar, dar el salto Y protagonizar una aventura Y la aventura de Gatibu llegó con la decisión De grabar en otro lugar Ese aliciente para el que el grupo Se concretó en un salto oceánico A los estudios Sony Sonicrash en Texas En los que han grabado Boomburi Animal Collective o Ministry of Tersa Octavo disco de Gatibu De este álbum Asken Indio Act Te extraemos y escuchamos los temas onire M.I.T.E. y Galditus Saites berbazoki dire ne guko goitz geusek kartueta aleguin sendulen berba bakarbat agur leorbat ishesan sandana dan nigerosti a por tu tenan urube gal Za tainggon euke π on re máiki Non sartu sarang nora jo sara on ire má kie Es direre falteko Ba jaun gatuek surrele jo Zagutu nebanda, bere sentitzen zen apurtu esiina Nik esneban nahi, baiak aldein zendun Daleku bardinien, nik itxaroten Jarraitzen zaitugun, gela gutzonetan Fa' sta in bocca pensa iù Ua onire mai più Non sarò sarà l'ora giunsarà onire mai più Destire fatte gong ma c'ha su un Falte mai ja un cantuet sobre le yopie Esire faltegó Mai je kaslo tudos sabalduirems algia un dit a Apurke, je a porque la porques arras en juan dire puntos puntos josis en dus en gusti je arias cogas lotutaco ari mie también en las redes sociales síguenos en Facebook y Twitter facebook.com facebook barra Euskal Música berriozar y ratia twitter.com twitter barra Euskal Música FM Euskal Música en las redes sociales nos vamos ahora con la formación de Lequeitio MC Onac, que nos presenta su nueva entrega discográfica. Se trata de Gure Naufragioac, un álbum publicado en noviembre del 2018 que se compone de 10 pistas y el cual se convierte en su cuarto larga duración. El punk, el folk y las historias del mar y de la vida son los ingredientes principales de este álbum, que ha sido grabado en los estudios IGA Indius con Víctor Sánchez a los mandos. Gure Naufragioac es un trabajo que mezcla folclore y reivindicación en unos temas cantados en euskera. Nos quedamos con este cuarto trabajo de estudio de la banda Msonak y del Textremo los temas Mundu, Aldrebesa y Ametsaka. Ferru txiki hontan Hiraltza prestatzen den artian Sarraskia alborango itxaso erdian Batzuk aize harik esaka Besteak aldaketaren zaik eldi Aldeko aizerik ez nora noan ez babakit Estaban sonando dos de los temas Incluidos en el nuevo trabajo de estudio De la formación MSONAC Y nos quedamos aquí Nos quedamos en Iruña Ya que tras 6 años de silencio El grupo navarro de Pum Rock Leiotican presentó su nuevo disco en la librería El Car Comedias de Iruña el año pasado, a finales del 2018, bajo el título Non Saude, un álbum que se compone de 17 temas divididos en dos CDs, Ego en Leian y Visi Chat, Sein y Chat. El grupo sigue fiel a su estilo, compaginando la energía y la rabia con la melodía y la dulzura. En sus letras abordan un gran abanico de temas como la inmigración, los estereotipos sexuales o el fascismo. Tu Dios no Y con el primer CD, el llamado Egoen Leiyan Y del extremo los temas Emen Geracheco y Egoen Leiyan hablando la música de ley que regresan al panorama musical con este nuevo trabajo de estudio doble trabajo de estudio el álbum titulado non sau y del primer CDd ego en Le hemos extraído los temas he y el tema que da título a este primer CD ego en Leia y ahora nos vamos con la formación de la sacana de Sian que sienten iniciar una nueva etapa con este nuevo trabajo así era su nuevo disco en el que siguen aunando con las guitarras rock con igual presencia de estribillos pop y mayoritarios, pero menor de los metales en un repertorio de 10 canciones nuevas. Esían, acaban de publicar Así Era, un disco que el grupo siente que marca un nuevo inicio, aunque no sabe muy bien hacia dónde. Octavo trabajo de los navarros, disco que fue grabado, mezclado y misterizado en diferentes estudios, en Arbizu, Madrid, Girona y Barcelona, y su unido es fiel a su predecesor, el homónimo esian del 2016. Como en el Suriño Hidalgo y Fran Urias siguen al frente del septeto Euskalún como compositores y cantantes. Con el segundo, también Euskal a la guitarra, nos quedamos con este nuevo álbum de estudio, desde el norte de Nafarroa Esian, el álbum así era, de él te extraemos Ni de Biotcha y Disfonía Con la formación del norte en Afarroa, Esian, con ese su nuevo trabajo discográfico Asiera y con los temas Nile Biocha y Disfonía, vamos a concluir una nueva edición del programa Euskal Música de Edición, de este jueves 2 de mayo en directo, sábado 4, domingo 5 de mayo en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a los Hollister, Dientes de Luna, Gatibu, Emesionac, Leyotican y Esian. Lo dicho. Dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, ya sabes, el jueves en directo, los fines de semana en Redifusión, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia. Hasta dentro de 7 días, saludos, agur. A escarbar a la llanura del cielo Que esta aventura cogiendo vuelo Doliendo en los duelos Baila que te baila Con la cojera vendrá la Catrina Será tempranera y mi tos cigarrera de escuchar tan solo queda soñar con la fernanda y eljero con juandalega y el carbonero de la